Salude siempre. Es un amable gesto de amistad. Para disfrutar de la mejor música. Oye, ¿te puedo ayudar? Bueno. Gracias Claro ¿Cómo te llamas? David ¿Y tú? Isabela Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y algo sale mal Tengo tu casa en el aire y te tengo a mi lado y pienso sin pensar tienen mi razón, mi calma, mis obligaciones y mi voluntad Yo soy dueño de un sequión que te puedo prestar cuando te sientas mal Eres pura medicina, pero naturista y Eres vida en azúcar Vou con la tensión abaixo E vou buscando caña para calmar Mis angustias pierdo o norte en pleno vuelo E perdo hasta el olfato e perdo liberdade Já non sei sé nem que me pierdo Porque cando busco te vuelvo a encontrar Viajero compulsivo Un poco distraído Y tú siempre me buscas Cuídame que estoy perdido Hay lluvia en el camino Agua de coco y de uva Vivo siempre agradecido Aunque me contradigo Por buscar mis excusas Te confieso que tú entiendes Mejor que yo mismo Lo que tanto me asustes si todas partes and yes.